6.1, pasamos los 15 minutos ya del mediodía y entre el olor de las cebollas y los morrones que se están transformando en un picadillo extraño arriba de la tabla en la cocina pampeana recibimos eh, también perfumada de azares a Silvana Colo Staudinger, ¿cómo te va Colo? Buen día. Buen día, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, y como siempre, Silvana, a esta hora ya con un apetito formidable sobre, sobre todo sobre las cuestiones que van a ser de acá en adelante a nuestro entretenimiento, porque para muchos el fin de semana ya empieza hoy, jueves. Muy bien por ellos, y aplaudo los que empiezan el fin de semana el jueves y los que viven de fin de semana durante toda la semana con actitud de fin de semana también. Eso, eso, ahí está, no solo, cuenta, sí. hay que tener actitud, exacto. Es la actitud de fin de semana, después uno ah, tiene una rutina, un trabajo, un montón de circunstancias, pero es la actitud lo que, lo que nos queda, ¿no? ya si perdemos la actitud estamos al horno. <risa> Te sí. cuento un poco, Juan Pablo, qué vamos a tener en el cine.ar sala Santa Rosa para este fin de semana, que nosotros lo que tenemos de particular es que arrancamos domingo, lunes y martes, nos hacemos como un extendido del fin de semana para el que le da eh, si acá dejar, viste que el lunes suele ser un día difícil a veces de retomo de actividades, le ponemos un poco de onda para que no sea tan... Tan cruel, incluso el domingo a la tardecita, noche que empieza la hora de la curva descendente, estamos ahí también para acompañar ese momento un poco inquietante para muchos de, de nosotros. Tal cual, para algunos puede no haber sido suficiente el fin de semana. Así claro, que sí, que... contanos entonces cuáles son los contenidos que vamos a poder ver en la sala cine.ar, Silvana. Bueno, mira, para este fin de semana y tenemos alguna particularidad, algo que teníamos muchas ganas de, de acompañar, que vamos a estar acompañando con dos películas, al festival de tango que se llama Nido Gaucho que es un encuentro que se hace de tango que organizan un par de, de tangueros de acá de nuestra ciudad, entre ellos Ana de Uría que le mando un, un gran cariño porque la verdad es que trabajan muchísimo para que el tango tenga un espacio dentro de, de la escena panteana y que ellos que son tangueros milongueros, que disfrutan del baile que disfrutan de la música, se hayan organizado y armar un festival que lleva tres años en, en cartelera, digamos, me parece que es eh, una muy buena noticia, más allá de que por ahí algunos seamos o no del palo del tango, por más allá de que bailemos o no bailemos, aplaudo las iniciativas esas de actividades de privadas, de particulares que suman, que enriquecen a la propuesta de actividades de la ciudad. Y en esta ocasión vamos a estar acompañándonos con dos películas, una el día domingo a las 19 horas que se llama Un Tango Más, es una ficción pero con mezcla de documental, en realidad es un docudrama, es una película que le tenemos mucha ganas desde el año 2015, que la vimos en el Festival del Mar del Plata, Porque eh, esta peli, además de que tiene muy buena reconstrucción de época en la parte de ficcionalizada, de, de dramatización, cuenta la historia de una de las parejas de tango de bailarines más famosas de, de todos los tiempos, que son María Nieves y Juan Carlos Copes. Y es eh, maravilloso poder escucharlos a ellos, sobre todo está focalizada desde el punto de vista de María Nieves, bailarina excelente, eh, relata cómo ella conoce a Copes y cómo llevan adelante su vínculo y cómo las trastiendas de este romance de relación pareja de baile y cómo fueron conquistando el mundo a partir del tango. Hay anécdotas hermosas y sobre todo ella cuenta que ella, eh, que Cope fue a la milonga a conocerla y que ahí empezó a bailar y eso es como porque generalmente el más conocido siempre dentro de una pareja de tango es el hombre y en esta peli tenemos el punto de vista de María Nieves. Esta película es el domingo 24 a las 19 horas y se llama Un tango más. Yo la súper recomiendo. Y me voy a saltear el lunes y voy directo al martes porque tenemos la segunda película relacionada con el tango que se llama Tango de una noche de verano. Esta, este documental ya estuvo en nuestra sala hace un par de años y la quisimos volver a poner a proyectar, digamos, porque es eh, maravilloso. Es una rock movie que es una mezcla también, en que uno duda si es documental, si es ficción, pasa cosas muy extrañas, y cuenta la historia de tres músicos argentinos que recorren Finlandia para descubrir si, eh, cineasta. Maki tenía razón cuando afirmaba que la verdadera cuna del tango es finlandino-argentina. Y ellos van a Finlandia y descubren un tango finlandés que es maravilloso, sorprende el uso que tienen, por decirte, eh, canciones infantiles con melodía de tango. Que para ellos es como una tradicional, digamos. Y ni te digo, hay unas escenas formidables, no quiero contar porque es, mato la sorpresa. Pero hay una escena de dos personas vestidas en peluche, tocando un tango que te morí de amor. La verdad que es un documental, está ahí también uno dura, es en el margen de la, del documental y la ficción, que uno no dice, eso no puede ser verdad, pero es verdad, son perso los personajes, las personas que salen en esta, en esta película son eh, verdaderas. Así que estas dos películas en el marco del Festival Nido Gaucho, la primera, tango, un tango más el domingo 24 a 19 y tengo de una noche de verano el martes 26 a las 20. Y para el día lunes volvemos a repetir Anagrama, que es eh, la película que se estuvo proyectando la semana pasada, en el día martes, este día va a estar el lunes 25. Anagrama es un drama con un elenco muy, muy interesante, como Emanuel Miño, Nahuel Mutil, Leonora Valcarce, eh, Nicolás Pau, eh, Caterina Spinetta, la autora de Spinetta, y tiene música de cine y cuenta una historia entrecruzada, entre un actor y actriz que están llevando adelante una obra y hay un conflicto de personajes que se cruzan eh, para, para poder llevar adelante este relato, son como dos familias que, que se cruzan historias paralelas. La verdad que es una historia muy interesante, una película de cine independiente que creo que es una muy buena posibilidad para verla en sala porque son estas pelis que después no vas a conseguir en Netflix ni en ningún otro lado. Entonces, si no tuviste la posibilidad de ir a un festival, son pelis del circuito de festivales, digamos. Si sí, nosotros que estamos medio alejados por ahí, porque tenemos un festival cerca, como puede ser el Bafisi, que tenés cartelera gigante, o que puede ser el Festival de Cine Mar del Plata, o cualquier otro festival, que se hacen en todo el país, en este caso creo que esta peli es una muy buena oportunidad para ver Anagrama el día lunes, porque no creo que la puedas volver a ver, digamos, así que para aprovechar la, la posibilidad. Y esta función también es a las 20 horas. Muy bien, Silvana, la verdad que hay de todo como en botica y este, siempre hacemos referencia a lo mismo. Silvana, recordándole a nuestra audiencia la posibilidad de disfrutar de todo este cine por un precio, por una taquilla realmente muy accesible, ¿no es cierto? Sí, tenemos la entrada general de 25 pesos, 12,50 estudiantes y jubilados. Recordamos que la Sana Cinear, que éramos antes nombre Espacio Inca, vamos a ver si volvemos al nombre anterior o no, parece que estamos ahí. La idea es eh, generar espectadores, difundir el cine argentino y darle pantalla a aquellas películas que si no, no tendrían pantalla. Así que, que no tendrían pantalla en cine comercial y a veces incluso que es difícil de, también de poder ver en otro circuito. Esa es un poco la tarea, la misión que estamos llevando adelante desde nuestra sala y no queremos que nadie se quede sin venir a ver una peli porque no tiene las monedas en el bolsillo. Pueden escribir, Leti publica la programación en nuestra página de Facebook que es cine.ar, sala Santa Rosa, poniendo ahí quiero ir al cine... También podés tener una super promo donde pagas solo el seguro de sala que es de 2,50, así que no hay excusa para no venir al cine. Perfecto, perfecto. Encima pueden revisar en la, en la página de cine.ar toda la parte de la programación que no hayan tenido tiempo de anotar ahora porque estaban limpiándose las manos de la carne picada la, y, y las cebolla. Me estás haciendo dar un hambre, Juan Pablo, mira, tremendo. <risa> Tremendo, West. pero es verdad. Pueden entrar a la página y ahí está toda la información que yo acabo para repasar, para ver los trailers para interiorizarse un poquito más. Bueno, también nos quedamos con una reflexión a la pasada, porque vos lo dijiste muy bien, estamos fuera del sistema, de, de, este, del circuito de, de festivales de cine, y entonces este, yo me quedo con una reflexión, con una pregunta, con un pensamiento. ¿Qué habrá sido del festival de cine que solía haber en Santa Rosa? El encuentro de cine local que se llevó adelante hace como tres años seguidos, Sí, Y ese es un encuentro que tendré, si tendremos que reflotar a fuerza del pulmón y mucho sacrificio humano, podría ser posible. Lo que sí no me quiero dejar de, de, de recordar que tenemos en la provincia el Festival de Cine de Pico y sería muy bueno que nos hagamos el hábito de viajar cuando es, porque la verdad que viene siendo un festival que se está posicionando mucho a nivel nacional y está trayendo muy buenos títulos y muy buenos críticos, muy buen jurado, la verdad que está siendo un festival que va creciendo. Y nosotros acá el encuentro de cine local tendremos que reflotarlo, yo creo que podríamos llevar la propuesta a la Secretaría a ver qué, qué, qué podemos hacer. No tengo dudas de que si depende de los realizadores locales el festival puede volver a aparecer, pero también hay un festival desaparecido hace ya varios años, yo no me acuerdo si fue en la Intendencia de La Rañaga o en una anterior, pero nos, nosotros teníamos un festival de cine nacional, Silvana. ¿eh? ¿En Santa Rosa? Sí, sí. Mira. Lo que sí va a estar, yo ahí no estaba en este pueblo eh, aconteciendo, pero lo que sí también quiero recordar que está pronta a venir, que es la semana del cine argentino, donde la, todas las salas del país tienen a, a costo muy accesible, a entradas muy accesibles, películas argentinas que vamos a compartir tanto en las salas comerciales de nuestra ciudad, como son la sala Milenio y la Madeu, y en nuestra sala, en nuestra humilde salita, vamos a tener títulos argentinos como nosotros, como siempre, pero las salas comerciales se suman a esta propuesta de tener... Eh, un cine a menor costo. Estas semanas del cine argentino, que van a ser por ahora en octubre, tengo que definir bien la fecha y fijar la agenda, eh, se hace en todo el país y es una iniciativa que lleva adelante el instituto también para generar espectadores, para difundir películas y porque por ahí hay pelis que pasaron a principio de año y por ahí la entrada del cine comercial está un poquito salada, entonces bueno, esperaste un par de meses y ahora tenés la recompensa de verla un poquito más accesible. En, en esa semana del cine se mantiene en todo el país por... Eh, por cuestión de del de, de instituto digamos y el festival de Santa Rosa habría que rastrearlo buscarlo y reflotarlo digo yo era un festival importante Silvana yo te voy a conseguir información y vamos Dale. a poder hablar en una próxima salida por, por ahora favor, ¿qué? Por ahora te agradecemos este contacto y toda la data que siempre nos traes y que nos acerca a un momento de solaz y a un momento de, también de generar un poco de conciencia y disfrutar de estos contenidos que por ahí este, no los encontramos siempre en el circuito comercial. Así es. Gracias, Silvana. Gracias a vos, Juan Pablo. Buen fin de semana, para, sobre todo para los que los están empezando ahora. Igualmente para vos y que tengas un lindo día de la primavera. Construimos comunicación comunitaria en Radiocracia, en el 106.1, se acerca el, la media hora de las 12. You and me are the world, you